Cubotán, ni legítimo ni legal. Cubotán, ni legítimo ni legal. Empieza la campaña contra el cubotán y las armas prohibidas que utiliza la policía. Cubotán, ni legítimo ni legal. Cubotán, ni legítimo ni legal. ...la inmovilización de una protesta durante más de una hora... ...el hecho de no permitir entrar ni salir a nadie de un estricto cordón policial... ...y el uso provocador e indiscriminado de cubotanes por parte de los Mossos de Escuadra... ...representa un grave precedente y un cambio cualitativo en el control y represión de una manifestación... ...que se había expresado de forma festiva hasta que se produjo la acción policiaca. El cubotán es un arma prohibida de acuerdo con el Real Decreto 137 barra 1993... Se trata de un precedente peligroso y único en el territorio de la Unión Europea, que refleja una actuación anormal e irregular de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra. Cubotán, ni legítimo ni legal. Cubotán, ni legítimo ni legal. A partir de marzo empieza la campaña contra el Cubotán y el resto de armas de la policía, que consta de... ...charla informativa del cambio represivo utilizado por los Mossos de Escuadra... ...y la evolución del Cubotán desde que apareció en la manifestación en favor de los espacios liberados... ...el 19 de mayo del 2007 hasta hoy. dossier antirrepresivo y exposición de fotos. Y material de difusión. Estar atentos, estar atentas a, a las, las próximas, próximas convocatorias. convocatorias. Cubotán, ni legítimo, ni cubotán, ni legítimo, ni legal. Cubotán, ni legítimo, ni legal. Si queréis más información podéis escribir a cubotan@hotmail.es. C U B O T A N @hotmail.es. Puñetazos a la represión. Y ahí nos quedan los sueños Nos queda la rabia en los sueños Los sueños los roban